fue agredido Castillo en otro partido, en otro partido. Este en el que dijimos de Concordia y ahora fue este fueron agredidos la tripleta arbitral. Los árbitros tampoco se pueden quedar de costado y tienen y deben exigir garantías y que los clubes se hagan responsables. Y yo sé que eh, en esto yo sé en esto que Fabián Borro, el presidente de la Asociación de Clubes, es un tipo que quiere quiere matar, o sea, quieren acabar con la violencia, ¿sí? Eh, quiere sacar a todos Los que sean violentos Y, y, y, y poner eh, fair play En todas las canchas sí bueno Debe ser duro El tribunal de disciplina Y los árbitros Si no se toma una medida ejemplar Deben ser duros Deben ser duros Y pedir protección Yo creo que se va a tomar una, una medida Porque De acuerdo a lo que Es el tercer incidente importante del año ¿Sí? ¿Sí? con árbitros, con árbitros, donde los árbitros son agredidos. Tercero, ¿qué van a esperar? Que alguno haga algo más grave que una trompada en la espalda? ¿Van a esperar que alguno saque una punta, que alguno cometa una acción? No, no pensemos en eso. No, déjame pensar, déjame pensar. No, a ver, si sí, está en bien esa idea que es violenta, sí, y hay pero... que prevenir, y hay que prevenir. Déjame pensar. Yo déjame que, que que piense Tombo Salta porque para mí sería una, una, una locura, ni, ni quiero imaginarme, ni quiero imaginarme, pero hay que cortarlo de cuajo, se vienen cosas importantes, se viene y lo vengo diciendo hace un montón de tiempo, se vienen momentos con mucha presión, se vienen etapas decisivas, los árbitros tampoco se pueden hacer los distraídos, tienen que agarrar y ellos mismos, muchachos hay que empezar a activarse, todos se tienen que activar para parar esto, desde la asociación de jugadores para que los jugadores no hagan lo que no deben hacer, los árbitros para proteger a los árbitros, los dirigentes para castigar duramente aquellos dirigentes o, o, o clubes que no hagan las cosas como corresponde, es un papelón. Es un papelón. No tengan, papelón. No, no tengan ninguna duda, el, el fallo, sí. reitero esto, de acuerdo a lo que pudimos averiguar esta sí. mañana viendo las imágenes y fundamentalmente leyendo el código de penas sí. va a ser un fallo duro, después cada uno interpretará si es ejemplar sí. o no pero terminar una instancia Dobre. de playoff y perder en el caso de que te ocurra. Ojalá. Perder la localía, jugar en otra ciudad, jugar a puertas cerradas, lo que te queda de temporada a uno de los mejores equipos que presentó el Tena en esta temporada sí. no va a ser un, una, una medida menor. No. Y ojalá que te ocurra. ¿sí? Exactamente. Ojalá que te ocurra. Hernández, ¿cómo te va? vamos a hablar un poquito de básquet? ¿Cómo anda Sergio Santos? ¿Cómo está? Pues que no estábamos hablando de básquet, no. No, no. Era... y bueno, es básquet también sí, es que, es sí. nos pasa. la parte que no nos gusta del básquet, la violencia, ¿no? Eh, no, no me gusta ni del básquet ni, ni ningún aspecto de, de la sociedad, lamentablemente está como instalada se entiende como algo normal muchas veces se la entiende como folclore y hay mucho tipo de violencia lo que pasa es generalmente la la que se castiga en el que se ve la violencia física, obviamente que tiene sí. que ser sancionada, comparto Eh, de manera ejemplar siempre, pero la violencia eh, en otros de, de, de, a ver, de otras maneras está con instalada como algo que bueno, el protagonista lo tiene que entender como que es un folklore, ¿no? El insulto, el, el, el agravio, la burla, la, la esculpilla, todo no lo que pase tanto en el barrio, ah, gracias a Dios tenemos un deporte muy sano, ¿no? nosotros, pero Bueno, pero hay que protegerlo, eh, hay que cuidarlo. Obviamente, no, no, no, de, de más está decir que, eh, pero bueno, que gracias a Dios los acontecimientos son aislados, pero digo que eh, se entiende como como que, bueno, es normal, es parte de esto, y no es normal, digamos. El espectáculo tiene que ser protegido de todas maneras, y eh, más allá de que sea un tema de educación, siempre es un tema de podés hacer esto o no podés. ¿No? y cuando vos sabés que no podés hacer tal cosa porque sos sancionado de determinada manera, eh, eh, ya la cosa cambia, ¿no? Eh, así que ojalá que la sanción para quien corresponda sea ejemplar, así como cuando nos tocó a nosotros compañeros en algún momento y perdimos cuatro puntos y quedamos fuera del Super 8 y quedamos y perdimos la ventaja deportiva de una final con justa razón, con... Eh, con justicia, digamos, por algún acontecimiento que le ocurrió en el clásico en La Barriga o en partido en Monthermoso. Son cosas que a nosotros nos costaron muchísimo, Montañaro, en ese momento. Perdimos en lo deportivo, el equipo perdió en lo económico, pero a partir de ahí se solucionaron muchísimas cosas, ¿no? Siempre a partir de medidas ejemplares y justas hacen que, que las cosas mejoren, ¿no? Eh, estamos hablando con Sergio Santos Hernández El técnico de Peñarol de Mar del Plata y, y de la selección argentina eh, te, te saco del tema Sergio Si me lo permitís uh -huh. y, te, y te pregunto por el partido de anoche Imagino que eh, Se vivió con, un, con una tensión especial Estaba en juego el número uno eh, Bueno, ustedes venían eh, Con algunos problemas con gimnasia Problemas basquetbolísticos no, no le encontraban tanto la vuelta Y uh -huh. tuvieron una, una buena noche Una gran victoria, 189 Y con el, el, la, la pequeña lástima de lo de Brucino, este, no les alcanzó. ¿Cómo, ¿Cómo analizás el partido? Bien, vos lo decías, Inés es un equipo que aún habiendo ganado a nosotros anoche nos queda incómodo, ¿no? Claro, claro. Que es la primera vez que le ganamos en la temporada y es un equipo que, que a nosotros particularmente nos hace daño, su estilo de juego eh, nos quita el ritmo, no, nos nos obliga a abrir mucho la defensa y Eh, bueno, no podemos explotar ciertos eh, atributos que tenemos nosotros como equipo como si lo podemos explotar contra otro tipo de equipo. Claro. Y, y la verdad que fue un partido, yo se te que el resultado fue mentiroso, no fue un partido de 11 puntos de diferencia, sabes que faltando 40 segundos llegamos por 1 a 14 arriba, que con 17 íbamos por el número 1, ¿no? Pero pero no era el real, era un partido de 5 o 6 puntos de diferencia, era... Bien jugado ofensivamente parte de los por parte de los dos equipos, no también ejecutado en la defensa por ninguno de los dos, pero, pero fue un partido atractivo, jugamos sin Fideo a eh, prácticamente sin Mos con, con Leo que estaba en duda si jugaba o no y con la elección de Lucino en el primer tiempo, así que estaba bastante condicionado, pero pero bueno, lo sacamos adelante, ¿no? Y bueno. te genera un A, a ver, un, una buena expectativa haberte arreglado sin estos jugadores ni más ni menos y, y, y contra un rival Duro. que ya, sí, además que viene armado de la temporada pasada, manteniendo mucho de sus jugadores, el cuerpo técnico y, y con el, y, y con el problema en, en el tobillo de Nicolás también eh, de, de haber mantenido la esencia del juego a lo largo del partido y habérselo ganado a, a Gimnasia al menos sos optimista de cara al futuro inmediato Sí, sí, Yo yo mantengo la idea de que es, es un equipo peol que ha sido irregular durante la temporada, creo que es característica de la mayoría de los equipos de los equipos de la liga por no decir todos eh, pero no quiero tampoco entrar en discusión con, con equipos que no dirijo yo digamos cada uno sabrá si fue regular o no es entendible pero. Eh, nosotros no hemos sido los lo regulares que quería, digamos, tuvimos ocho cambios de americanos, demasiado para para pretender eh, ensamblar un equipo definitivamente y han llegado chicos nuevos al club, que nunca habían sido dirigidos por mí, que la primera vez que se ponen la lista de Peñaroy, que hace Grusino, que hace eh, Figueroa, que hace Eh, y todo eso lleva un tiempo de adaptación y, y la verdad que no nos ha permitido hacer pie firme como nosotros queremos pero a contrapartida es un equipo que tiene un deseo y un carácter tremendo, incluso en los jugadores jóvenes eh, que lo saca a reducir en los momentos más calientes hemos ganado partidos claves en el momento en que los tenemos que ganar como eh, ganar el, los clásicos ganar... Eh, Eh, en 15 el otro día, ganar en Bahía ganar a Noche eh, y mucho en función de nuestra de nuestra tremenda personalidad del deseo y de la determinación ¿no? me parece que es un equipo que cuando eh, aprieta el, el tema la determinación es tremenda ¿no? claro. o sea, es un, se anima a hacer cosas que a veces en otros partidos no hacemos eh, el abanderado un poco de eso es y Zay ¿viste? que por ahí tiene esos partidos que y bueno que no, da, no no hace pie firme y cuando llega el, el partido el equipo siempre responde siempre está con tiros importantes con, con decisiones valientes y es, eh, es un equipo la verdad que eh, hoy ya clasificado te digo que en algún punto es para sentirse muy orgulloos ¿no? de, de lo que están haciendo eh, queremos más quería ha haber hecho una mejor temporada regular algunos partidos que perdimos por quién sabe qué, sin subestimar, sin no estar la altura ese día, si eh, sin tener la concentración suficiente, nos, nos privaron del número uno, eh, pero eh, a contraparte insisto, a sea que usé esta frase dos veces, o esta palabra, eh, cuando tuvimos que ganar lo hicimos, ¿no? Y eso es importante. Eh... Independientemente de no haber alcanzado esa primera colocación Que te, te hacía jugar de, de local Hasta el final de la, de la conferencia En caso de que, de que logres eso De que el equipo uh -huh. logre hacer eso eh, El hecho de haberle ganado a Comodoro es bueno Y el hecho de, de poder Entrar a, a, a un descanso ahora De unos días este, hasta que te toque jugar me Imagino que también sirve mucho A altura del año para recuperar soldados, ¿no? Sí, la verdad que Yo hacía rato no estaba tan ansioso Por un partido como lo estudié anoche, ¿no? porque veía eso mismo que, vos, veía que el equipo necesitaba esos días, necesitábamos, bueno, la, creo que lo, la mayoría de los equipos, después de 56 partidos de regular, eh, a todo el mundo le viene bien un parate, ¿no? no era que uno tenía miedo de jugar un playoff más, porque en realidad si había que jugar un playoff más se juega, no porque después hay que ver, eh, viste que lo que viene es un equipo parado 25, 5 días y otro equipo que viene en ritmo y no solo viene en ritmo sino que viene de ganador <risa> entonces no es que tenés, tenés tanta ventaja pero si sí necesitábamos, sobre todo en el primer tiempo cuando tuvo una elección de Brucino eh, Moss infiltrado los pocos minutos que jugó Juan Pizideroa intentó, hizo la entrada en terror, no pudo, Le Gutiérrez jugó porque Le Gutiérrez, porque está totalmente loco, porque si no, no hubiese jugado entonces eh, Y si no ganábamos, no íbamos al Clásico con esa obligación, más la más la obligación que tiene Quilmes para no depender de los resultados. y Iba a ser medio morboso el final de la regular. Atractivo claro, claro. para el de afuera, pero pero bueno, eso yo. Así por lo menos le quitamos un poquito de adrenalina y podemos jugar más tranquilos siempre a ganar, eh, pero con un poquito más de tranquilidad, ¿no? Claro, porque... Digo esto porque la verdad que a esta altura creo que eh, aquellos equipos que, que, que bueno, que tienen alguna aspiración como para poder este campeonar, ¿no? O llegar a la etapa final de la Liga Nacional, eh, la verdad que se necesita un descanso y y sobre, bueno, sí, sí. En, en el caso tuyo y de Peñarol que, o aquellos en el caso de Kimsa también, por ejemplo, que, que posiblemente esté en Playoff y tiene un montón de jugadores que están ahí, este San Lorenzo mismo, me parece que a todos los equipos Este ahora unos 10 días más o menos de descanso le, le viene bárbaro para enfrentar lo que lo que viene el campeonato, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente y gracias a Dios lo logramos, por eso te digo que estaba muy ansioso. Claro. E insisto, no era por un tema de no jugar un playoff más, porque no lo considero tampoco determinante eso, sino sí por el por el descanso que necesitábamos nosotros. Igual que Indiana, o puede ser San Lorenzo, tenemos algunos jugadores de arriba de los 35 años en el equipo y jugar una liga de tantos meses, de tantos viajes, tanta cantidad de partidos eh, tanto para el cuerpo como para la mente hace que eh, una, una pausa y poder descansar y poder entrenar también, porque a veces es casi difícil entrenar los entrenamientos terminan siendo eh, re, de, de, de regenerativos o de preparación de partidos prácticamente claro, claro. no tenés tiempo de, de armar y hacer entrenamientos más completos entonces la verdad que nos viene bien y una cosita antes de que parte la próxima pregunta con respecto a lo que decía de, de, de lo que hubiese sido el, de lo que va a ser el clásico ¿no? con Quilmes jugándose el descenso eh, eh, y esto de, de tener el clásico como último partido yo no lo vería recomendable para futuras divisiones parece que y eh, puede pasar este tipo de cosas está ahí en todo es competencia todo el deporte no pero eh, pero sabemos que, que nos clásica en algunos clásicos de la liga no en todos eh, algunos son un poco inventados lógicamente pero kim Peñarol, peñaró olímpico y algún otro más eh, jugar el último día con la posibilidad de que algún equipo o que los dos equipos estén en circunstancias de tanta tensión como esta no, no no lo veo tan recomendable ¿no? está bien es, es algo a, a, a tener en cuenta ah, es un punto de vista ni nada más no, no ninguna ni otra cosa porque bueno un poco tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio ¿no? eh, hay, hay un poquito una locura ahí emergente que, que a veces eh, es mejor evitar de, de, es de carácter de preventivo cualquier chico, sí, a mí cualquier la verdad que dar, ya no. llega un momento que me molesta soberanamente este, no, iba a decir una guarangada el hecho de no, pero la, la, es la, de la, la pasión, mal entendido claro, ¿sí? ya estoy cansado de que un tipo porque vaya a una cancha y pague una entrada o entre colado o lo que sea o le regalen la entrada en la entrada es como que viene y le dice mirá, por esta platea tenés dos puteadas al base tres puteadas al alero una al, y cinco al refri no, pares muchachos Sí, sí, es un poco loco todo. Vaya no hay partido. Y más sobre la he puesto todos en la cancha. Vos vas a, hoy a cualquier estadio, vas a un banco de suplente, entrenador y jugadores. Y están ahí, la gente está atrás a 3, 4 metros. Menos, si sí, sí, sí, no es tenés... no, yo, sí. yo comparto, yo soy digamos extremista en esto. Eh, yo considero un insulto eh, ya una agresión, digamos, Es una no... agresión. No lo considero más folclore no lo considero más eh no lo considero más nada, ¿no? Pero no es, no es extremista, Sergio. donde no te podés parar. Es realista. Hay cancha que de verdad vos te paras del banco de indicación y es una andanada de insultos que al final te sentás porque yo ya viste, a veces, después de 25 años dirigiendo la Liga y con no tengo tantas ganas de que Conozco hasta las tablitas de la, del piso de escuchar que cosas que, que que yo sé que el que las grita, las grita eh, incluso realmente creyendo que es gracioso, que es eh, que es parte de esto, que es folclórico, que bueno, es su trabajo ponerte nervioso. Está todo claro, bien, que te va a intimidar, escucha. que te va a sacar de todo. Sí, partido. sí, pero llega un momento que pero este no el árbitro o sea, no no no puede no, no, claro, yo lo entiendo no, no no puede tolerar que vos le hagas un reclamo porque le, la gente se enerva entonces el árbitro está tenso con vos bueno le querés protestar al árbitro porque también eh, paremos un poco si, sí, paremos un poco <risa> muchacho aploquemosle un poco y, sí, y disfrutemos si la, vida está, de la vida está hecha de un montón de sinsabores vos a la cancha y disfrutás un partido disfruta sí, el partido y, y además entendiendo lo que dice Sergio y entendiendo lo que busca el calendario con jugar el último partido entre que, entre Peñalol y Quilmes y que los clásicos sean atractivos la, la esencia de la búsqueda es saludable y hoy producto de los antecedentes inmediatos le estamos haciendo una lectura para prevenir una situación desmedida si, sí, si, sí, si, sí. por eso digo eh, es una visión mía que no debería tener que tenerla yo es una visión de la realidad, no una visión del debería ser. Seguro. El debería ser eh, está perfecto, digamos, eh más atractivo que jugar el clásico la UEFA, pero tenemos que tener en cuenta de que eh nada, de que hay hay mucho un juego ahí y que a veces la gente cuando hay mucho un juego se pone más loca. ¿no? Sergio, ¿qué sabes de la de, del problema en el tobillo de Nicolás Brusino? que nos puedas contar una, que... no, no, nada más que lo que saben ustedes hasta anoche, tarde había había bastante temor de que fuera una fractura porque te, se le el tobillo automáticamente mucho y fue un dolor muy grande y la torcedura fue eh, severa pero después, bueno digo que es un esguince grave pero que que no debería tener problemas para llegar, para llegar a los playoffs para tener unos cuantos días parados Eh, pero bueno, tiene 23 años Un físico Unas cualidades físicas envidiables Y no, no le va a afectar después a su juego no Seguramente Va a estar jugando los play-offs sin problemas Usted se quiere meter en el tema de la selección Porque Lo veo venir lo Sí, veo venir. pero... Eh... Después hablaremos lo, lo que suelte la charla, pero le quiero preguntar a Sergio una reflexión que me imagino que lo debe haber pensado y mucho no, y de que Luis. se debe haber ilusionado también sí, claro. hasta que el Comité Olímpico Internacional en las últimas horas, el Comité Olímpico Argentino en realidad, sí, el Comité el Ejecutivo, eh, lo designó a Luis como abanderado de la delegación argentina, Sergio, que conociendo a Luis, conociéndolo desde hace mucho tiempo, Eh, qué qué qué se te vino a la cabeza al enterarte qué reflexión nos podés hacer con respecto a esto que es algo maravilloso para el para el deporte, para Luis, para el básquetbol. Sí, primero alegría, alegría por él, ¿no? Ni siquiera por el básquet, ni siquiera por mí, ni siquiera por, por él porque eh, por todo lo que yo lo quiero a Luis y por todo lo que él sé que disfruta de eh, estar con la selección, lo que disfruta los Juegos Olímpicos, lo que representa él un juego olímpico, por lo tanto, llevar la bandera de su país. Eh, más allá de que es algo tremendamente merecido, era esperado, y creo que consensuado por todo el deporte argentino, no no no creo que haya alguien que piense que debería haber... Sí, obviamente hay otros deportistas que se lo merecen, claro, pero gracias a Dios tenemos deportista maravilloso ¿no? que hacen un esfuerzo tremendo y que son súper representativos, pero eh, al salir Luis me parece que todos, eh, todo el deporte argentino está, está feliz por eso eh, y yo especialmente feliz por él. ¿no? Eh, obviamente que se lo hice saber enseguida y... Claro. Eh, Nada, directamente eso, ¿no? De lo feliz que estábamos en mi casa Todos por, por Por tenerlo a él llevando la bandera Es un tremendo orgullo Y él ya lo había declarado Incluso, ¿no? sin A veces uno No uno declara este tipo de cosas antes Porque, qué sé yo, ¿viste? pone eh, Era tanta la ilusión que él tenía Que él lo dijo, sería La justicia del postre de mi carrera, ¿no? Claro, claro eh, Así que Le Armando manifiesta una, en Twitter eh una enorme felicidad. Que, que le cuesta creer lo que le va a tocar vivir, eh, que sí, está sí. y que está emocionado y agradece los mensajes. Esas fueron las palabras de Escobar. Yo me voy a poner me voy a poner cerquita de él todo el tiempo o para salir bien para la foto. Sí, claro, ¿no? claro, claro, claro. y ahí yo voy a aprovechar. Y escucha, a los codazos voy a sacar aquí y, antes, pero uno, al y pongo al Y siempre se necesita uno que tenga un poco más de facha, si no Y si bueno, no le, claro, o por ahí es pesada la bandera, qué sé yo. Se claro, cumpla, claro, claro. Yo, bueno. Y... Que yo, unos metros, diez metros. No, al lado, al lado. Cosa que la bandera no te tape <risas> y si te puede ver bien y cualquier cosa lo ayuda Y decíamos con sí, el gallego decir. ayer que excede la figura de eh, el jugador de básquetbol en este caso. Porque el, el, la sí, imagen de Luis Escola es el deportista, sí, el deportista. con el que te no, sentís representado olvidate, no, no, es, es, es algo que a nosotros vos me estás preguntando, yo te estoy contestando y así todos no tenemos ni noción de lo que de lo que nos pasaría no, si, no, no. si nos pasa eso, este, como que va, será que como sabemos que no nos va a pasar no le damos mucha claro, Entonces, no, mucha no lo imaginamos claro, es algo muy fuerte representar a todo a todo el deporte de tu país en un juego olímpico, ¿En un juego olímpico? es como, nada, es como algo que ni siquiera puedes decirlo soñé, porque me parece que ya soñar eso serías un soñador demasiado optimista, ¿no? Ojalá todos los sueños fueran así, pero creo que, que, que, que es más que un sueño eso. Y de, de Chapu, ¿tenés alguna confirmación en las últimas horas? Bueno, claro, del Chapu hablé en su momento cuando él me dijo que estaba disponible y nada, después obviamente que sigo su carrera pero no no he hablado más, no sé por qué me lo preguntas. No, no, no, para ver si tenía, o sea, si, si vos ya por ejemplo con Manu, con Luis y con Chapu los tenés en la cabeza, son jugadores que van a estar porque ellos también habían sí. manifestado que iban a estar, pero naturalmente de acuerdo a cómo venía su temporada y cómo la iban desarrollando y cómo estaban físicamente no, no, por supuesto yo eh, esperando de que nada bueno, Chapuza sabemos que tuvo unos partidos parados con una lesión esperando que terminen sanos y contar con ellos ¿no? eh, obviamente son generalmente los únicos tres nombres que yo doy por una cuestión de, de que no me gusta ser hipócrita no de decir, bueno no sé se si tiene que ganar un lugar si no si sé a estar físicamente bien tiene lugar ganado ya punto y no por y no por historia sino por por, por presente eh, después los demás jugadores la mayoría tiene que seguir peleando un lugar y, y cosas así ya planificadas. Con respecto a convocatorias, eh, la, ¿las tenés estructuradas en cuanto a cómo será el sudamericano? ¿Si del sudamericano se puede desprender algún nombre convocable hacia la, la preselección eh, que va a ir a los Juegos Olímpicos? Sí, sí, eso está todo armado, ¿no? digamos, no, no es correcto ahora dar nombres propios, pero no, sí... No, pero sin nombres. Ya, ya, no, no, sí, ya está la lista, está, está la lista de preselección del sudamericano está la lista de preselección de, de la Copa Stankovic, está cuerpo técnico, que va a ser casalandia el entrenador principal, y luego eh, la idea es que estén los que lleve los colaboradores que lo acompañen, que también son de primer nivel, que ya se le dará el nombre, y, eh, y después, obviamente, que de ese grupo va a haber algunos jugadores. La, la, la posibilidad es que algunos de Venezuela se vengan para la Argentina, a concentrarse con la, con, con la selección olímpica uh -huh. eh, y otros vayan directo para China y después la posibilidad también es que al suceder eso haya tres cuatro cinco depende de la entidad dos jugadores que salgan de acá para China para unirse al grupo que estuvo en Venezuela eh, pero sí, los jugadores jóvenes van a tener un periplo alguno va a tener un periplo bastante largo no seguro de ¿Y tener y que hacer Las Vegas, prácticamente todo ¿no? y en Las Vegas sí. que, que tenés confirmado días de entrenamiento, partidos tenemos sí, sí, tenemos partidos eh, tenemos entrenamiento tenemos partido con Estados Unidos eh, con Nigeria y creo ya confirmado uno con Brasil también uh -huh. o sea, tres partidos en, en Las Vegas y ahí vas a estar eh, sí. también este bueno en julio, ¿no? Sí, sí, eso es julio, sí, mitad de julio, 10 de julio, más o menos, creo que es un vamos, no me acuerdo exactamente. Está bien, está bien. este Bueno, va a haber que amacarse, ¿no?, con el tema de las la fechas, porque eh, 10 de julio y ahí estaría recién terminando en, en, un, en un supuesto largo desenlace de la Liga Nacional, ahí estaría terminando más o menos la Liga Nacional, por esa fecha. Entonces va a haber... No, que... pero la, no, la Liga es en junio. No... La liga termina en julio, como máximo el 3, el 5 de julio. Ah, bueno, no, la verdad es que tenía entendido que terminaba a fin de junio, pero sí, eh, la verdad es que hay que, de la lista que nosotros tenemos del sudamericano y de China, hay que ir eh, evaluando que algunos jugadores van a estar jugando la final y no van a poder eh, estar en la selección. Claro, claro, claro. cada el 3, eh, ah. entre el 3 y el 5, la referencia esta sería ah. hipotético, hipotético séptimo partido, sí. claro. No hay o sea, depender lo de los resultados. Lo tenía como un poquito antes. Pero, sí, pero igual, por más que haya quinto partido, ya no, los jugadores no llegan, porque no tienen lugar ni para entrenar, ni para, no tienen tiempo ni, ni nada. Ah, eso, eso igual, ¿no? A pesar de que se corrió el sudamericano dos días, pero igualmente no llegamos. Así que los jugadores que estén involucrados en la final de la liga, lamentablemente, no van a poder participar de, eh, del sudamericano ni, ni de China, ¿no? Sergio, bueno eh, felicitaciones por haber alcanzado cuartos de final, eh, que no es poca cosa no es poca cosa este, no, no, es va a ser poca cosa por eso te digo, en una liga tan larga, tan hablar. difícil eh, con, con equipos tan tan parejos muy, ¿no? difícil, muy difícil, porque uno a veces habla del formato y eso y ya todos saben mi opinión eh, pero así todo, digo, es una liga tremendamente competitiva, ¿no? muy competitiva el hecho de jugar dos zonas de 10 hace que vos participes de una liga de 20 equipos, pero en algún momento se hace como una liga de dos, de nueve, de, de, de nueve rivales, porque llega un momento que eh, vos estás como hincha de la norte, nada más. ¿no? Claro. <risas> que le quedan en la norte, y y además se achican los eh un momento diez partidos atrás, nosotros podíamos jugar por el descenso, como podíamos jugar por el primer puesto. <risas> la verdad que en ese aspecto ha sido súper atractiva, ¿no? Algunas cosas seguramente tendremos que rescatar de este formato porque lo que es atractivo no lo puede negar nadie. Seguro. O sea, eso, hasta los que no somos, hasta los que somos críticos del formato tenemos que reconocer que, que en cuanto a lo, a lo competitivo, a lo atractivo, ha sido realmente eh, exitoso, ¿no? Porque ya. queda un partido y en casi todos los partidos se juega algo. Sí, tremendo eso. Eh, no sé si en casi o en todos no sé con quién juega eh, Olímpico y Olímpico juega con Kimse el Clásico bueno, claro, ahí ya hay un... ya está el Clásico un como periodo, el sí, ya está y San martini sí, sí. Regata por eso decíamos entran por una posibilidad de un, de un, de un juego más un partido para entrar, independientemente pero... a lo que ofrece el calendario sí, y la lectura el Clásico sí, de por sí, sí en la última fecha es atractivo No, no, yo no tengo dudas eh, de eso eh, el, igualmente yo como organizador evitaría el clásico en la última fecha me parece que el clásico ya es atractivo de por sí pero Seguro. en cualquier momento de la temporada Sí, es una idea, digamos, que no cambia tampoco la ecuación, no, no va a cambiar nada. Y aprovecho lo esto que decía a ti, a... Sergio, sí, decí que en, en el sistema de conferencia, para eh, perdóname, pero sí. me quedé pensando y, y, y te lo quería preguntar, en, sí. en, en este sistema de conferencia en el que la Liga se va a seguir jugando, ¿cómo verías un formato más adaptable de acuerdo a viajes, planteles, distribución de los jugadores, con menor cantidad de partidos de fase regular por ejemplo sí, yo, yo lo vería así digamos eh, en tanto en cuanto se siga jugando con 20 equipos que, que esa ni, ni, digamos no crítica sino mi, mi mirada más más eh, sin sí, mi mirada más crítica aún, no creo que en la liga eh, 20 equipos es demasiado pero eh, en tanto en cuanto si así se puede jugar por conferencia se puede jugar eh todos contra todo pero habría que bajar la cantidad de partidos por muchos temas, ¿no? Y me parece eh, que... Y, y mira que yo no soy conservador, ¿eh? a mí me gustan los riesgos, me, me gustan los cambios, no no no, no soy de, de los que me quedo, siempre prefiero... Es más, si vos a mis equipos jugar, te das cuenta, ¿no? Pero... Eh... Te decir algo, me olvidé. Eh trataría de, de que los ah, esto que, que se encuentren por lo menos dos días de básquet en, el, en, el, en, el, en la semana ¿no? que haya que vuelva al el, el, eh, el público el consumidor del básquet a tener como una necesita el argentino por el tipo de sociedad que tenemos por, por un montón de cosas necesita de saber que tal día y tal día son los días de básquet, viste Eh, es como la pelea del fútbol de los domingos los sábados eh, porque acá yo he hablado con mucha gente que iba a la cancha y que va y la mayor problemática que tiene es ese me dicen, yo he dejado de comprar los abonos porque yo no puedo asegurar que yo voy a ir un lunes y que después voy a poder ir un jueves y que después voy a poder ir un miércoles no puedo yo antes tenía los viernes y los domingos como una como la salida semanal no Me parece que no son son temas para escuchar, me parece que eh, que la gente se ha perdido un poco, ha perdido un poco el hábito y eso lo ha alejado de las canchas, eh, entre otras cosas. Seguro. Pero, pero sí se puede ver las cosas, siempre el tema es consensuar, escuchar, ver la problemática y ver qué está bien y qué está mal para mantener lo que está bien y corregir lo que está mal. Lo que está mal tiene que ver con la opinión general, ¿no? No, no es porque yo no soy quien para decir que está bien y que está mal. O sea, mm. mi palabra sola no serviría para nada. La palabra de Fabián Borro, nuestro presidente, no serviría para nada. La palabra de Domingo Rodríguez no serviría para nada. La palabra de Leo Gutiérrez no serviría para nada. Aislada. Esto es una cuestión de, de, de, de encontrar, de, de ver todas las opiniones que hay y ver para dónde da la balanza, ¿no? Claro, claro. Y porque la, la masa generalmente no está equivocada. Muy difícil, ¿no? El, la última... y, al público, y al público hay que tenerlo en cuenta porque esto se hace con público sin público no hay no hay streaming no hay nada que valga bueno, tengo la última esto, esto debe jugarse con gente en la cancha la igualmente. última ya cerramos este, este es el plantel con el que vas a terminar el campeonato, no va a haber ningún cambio más No, no, por el momento no tenemos pensado ningún cambio Bueno, de hecho no teníamos, no tendríamos tiempo Ni nosotros ni nadie, ya creo que mañana vencer Por eso el recambio, Por ahí tenías algo no que haya una lesión grave ¿no? Por ahí tenías algo bajo la manga Y lo metías hoy y digo, bueno ah, El tema de Moss, que claro, había no. terminado bien estos días Y le habían hecho estudio No, no, no, no, no lo de Moss estuvo Sí, estuvo en, en estudio todo el tiempo Porque él no ha rendido todavía Lo que nosotros pretendemos Y porque además se arrastra una lesión Pero... Claro. Pero ya pero por otros pero por otro lado es un tipo súper positivo y que está siempre y que eh, se ha comprometido con el equipo y a veces eso es mejor que tener un jugador que salta un poco más y que mete 5 puntos más en general alguien que, que, que tiene los mismos que tiene el mismo compromiso que tenemos los nacionales eso es Seguro. Fundamental. Gracias, Sergio, por la charla, ¿eh? Un abrazo enorme, Adiós, no Abrazo oveja. Gracias a ti, Sergio Santos Hernández, técnico de Hernández, ¿eh? Oveja Hernández. Se mucho cuando no le decías, oveja? No, no, sí, señor Hernández, oveja, yo no tengo como...